Bocas hambrientas, sin el camino, sin a las palabras. Bocas hambrientas de verdad, según el cristal que tengan como lente. Conceptos de cultura con buen pecho, requerimiento quizás sea. Bocas hambrientas de sabiduría que las fauces de la ignorancia buscan amedrentar. pero la espada de la verdad y el tiempo asestarán en el golpe final a la cerrazón y servilismo, cerrando las fases de la ignorancia y cobrando el desfalco colmillo por colmillo. Certidumbre en los vocablos, certidumbre en el discurso, que el botón definirá la muestra al plasmar las palabras en los hechos.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 cerrando las fauces de la ignorancia y cobrando el desfalco colmillo por colmillo. Pique y